Desde aquí, desde Tampa, Florida, el 813, vamos directamente al 787 Puerto Rico, donde se encuentra YOEMO. Yomo, Yomo, ¿qué es la que hay? El amor, Dígame, papá, ¿cómo está todo el mundo? Todos los oyentes, este, un saludito de parte del amor, de Guao, wow, oh, hermano, Tú sabes cómo es, súper feliz y contento, papá. Estoy todos esos frutos de tanto que siempre por ahí. Gracias a Dios, ahora se me dio contento. Y si el reggaetón estaba muerto, yo sé que lo resucité. <risa> Eso es así, ya tú sabes, a toda esa gente, ¿verdad? Que no pudieron darse cita en la noche de anoche en Estudio B aquí en Tampa, donde se vivió, ya tú sabes una hora intensa de lo que es el show de Y.O.M.O. O emo Yomo hoy la pueden revivir otra vez en el club de Orlando Yomo ya tú sabes hay un montón de preguntas por ahí pero vamos a hacer la cosita ya tú sabes corta porque también tenemos que hacer ustedes tienen que hacer el sound todo eso hoy este anda con todo el combo ya tú sabes con Memo y todo el combo Yomo cómo te sientes tú otra vez volver a coger la posición donde tú empezaste con dejarle caer todo el peso estuviste un tiempo Tú sabes, pasaron un montón de cosas en tu carrera y volviste otra vez a coger la posición como empezaste. Imagínate, la gente era incrédula y parece que no creías antes que, que, que yo no tenía el talento que tiene, ¿me entiendes? Yo siempre, desde que nací, entiende? desde entiendes? Desde, desde, desde en décimo grado yo escribí mi primera canción desde ese día. No ha pasado un día que yo no haya cantado y que tengo mucha confianza en mí, por eso es que me toman de tiempo. ¿no? Y, y, y me siento feliz porque, oye, cuando yo camino ahora por ahí por las calles y la gente me detiene es como un respeto porque... Lo hice, me entiendes? de muchos cantantes no se ha escrito la historia así como yo, que, que mucha gente me perdió la fe, mucha gente me dejaron solo, mucha gente especulaba muchas cosas, me entiendes, pero pero yo se lo decía y al final te triunfé con humildad, haciendo una diferencia, me entiendes, tratando de. De unir lo que es este género, un hombre muy genuino, de improvisado improvisar un milagro, yo soy un muchacho de mucha fe, aunque soy medio pero todo el mundo sabe que nosotros somos una gente que vivimos solamente para hacer el bien y, y, y música, mano, una música que, que llevamos por dentro y que en verdad, si yo lo canto me vuelvo más loco lo que estoy, su eso imagínense. Ese es así, ya tú sabes, eh, no, y que es así bro, cuando yo escuché nada más y nada menos que a Yomo cantando, cuando escucho el cara, este yo dije Contra, aquí es improvisado porque ¿Cómo diablo se le puede salir a Yomo el pecho del corazón? Que es una cosa ilógica. Por eso. Oye, pero si tú sabes que el iron wen, tú escuchar el escucha iron, you could you, you, you, you a ah, también nosotros somos. Yo en verdad, eso fue improvisado. Para mí, que yo a ti del pecho se me quiere salir. Del corazón, ¿me entiendes? Del pecho se me quiere Eso es lo que la orilla, todo. Pero como es la improvisa era, digo, el pecho se me quiere salir son ahí, pero sin parar, después de estoy perdiendo la noción del tiempo y la noción es cuando tú pierdes la cordura y dices un montón de disparates y si tú la canción, y dice loco o loquita, ¿sabes que en Puerto Rico esto es una de las cosas que hizo que te pegara mucho la, la canción, del pecho y eso es un reflejo nuevo, como ahora, déjale de caer el peso, escucha, Deja de gato el peso piensa en Yomo, ahora si el pecho se te sale el corazón, ¿en quién vas a pensar? ¿en Yomo? En eso en es así, obligado obligado, oye Yomo, una pregunta ya tú sabes que te tengo, y es que Tú sabes, yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando las cosas se dan, es gracias a Dios. Dios sabe cuando tiene las cosas a uno para darlas. ¿Cómo es que se da? Porque tú estuviste pegado en aquel tiempo cuando saliste con Deja de caer todo el peso y Wisin y Yandel nunca habían hecho un remix contigo. ¿Cómo es que tú fuiste donde ellos, ellos vinieron donde ti? ¿Cómo es que se da esta entre tú, Wisin okay. y Yandel que hicieran un remix? Ok, este sí, la gente dice que y okay. hoy yo Wisin y Yandel, ¿verdad? una relación voy a tiempo. Yander fue hasta mi boda cuando Yander muy amigo mío. Entonces, yo tuve todos sus conciertos hasta el, el, el último, no tuve, porque dijimos, no voy a volver a cantar, déjame de cantar el peso, pero todo, yo compartí con ellos como hace funciones. Siempre habíamos, sí, y Yander siempre me han dado lo que como cantante no crey, no me creí, me estoy enlizado, y yo soy ¿Sí, hombre talentoso. Entonces, un día me dijeron ellos que estaban en el medio, cuando te entrevisten, en esto que parece que le gusta mi música, La control. al escucharlo hablaron con Wilson, se sentaron y empezaron a estudiar cómo que el género está subiendo, a, digo, las la, la, la personas no las que están subiendo el género, ellos son una gente que quiere seguir aportando el género, que a pesar de que están súper triunfando bastante, quieren ayudarnos a, a, a nosotros y darnos la oportunidad que quizá en algún momento nadie le dio a ellos, y sí, sí. Mira, yo, carajo, Ese muchacho lo conocemos Sabemos lo que es Es un fajón Y si sí, sí, sí, hay una persona Es con él Y fueron ellos los que Me llamaron Las compañías de en comunicación Subimos allá arriba y, y ahora para adelante Van a ver muchas cosas Como si ella te vio Se dieron cuenta que Yo fui al show Que ellos se presentaron En Coamo conmigo Después me hizo, me hizo sentir muy grande ¿Me entiendes? la gente no lo sabía Ellos bajaron Específicamente a Puerto Rico A presentarse conmigo En Coamo Que es un Para mí como ser un tanto como ser humano y como artista, porque ya mis colegas me están dando el respeto, ¿me entiendes? Mis colegas como de la talla de Luis Guillander, acabo de grabar un, un remix con el Yankee, ahorita me va a llamar para hablar unas cuantas cosas, este que hace como tres semanas acabo de grabar con Yankee, ¿me entiendes? Son gente que, que en verdad, en verdad, estén dando un paso más allá de la música y también nos están ¿me entiendes? Nosotros, porque acuérdense mi gente, a nadie que trabaje conmigo. Yo como como los ríos y todas esas cosas, realmente cuando salió yo yo lo que hago es hacer buena música y que tengas que tirar conmigo porque si no no es un buen paso en tu carrera que tú tengas que decir, ok, mi próximo paso yo me estoy sonando yo quiero ser rico. ¿Me entiendes? Y nos ayudamos mutuamente y estamos bien brother, y es a la gente que le gusta eso, ¿verdad? Ese es así. A la gente le encanta, le encanta. La gente le encanta el suñón. Yomo, cuéntame, cuéntame de eso, ¿para dónde tú vas a estar viajando a estar grabando el video? A Las Vegas, mano, vamos para Las Vegas. Tienen que estar pendientes a White House en Las Vegas. Uy, entra para el casino, y ya tú sabes, y, y mira a ver si encuentra por ahí la casita del, del conejito Playboy, para que la saque también en el video. <risa> <risa> <risa> esto es King chiri, esto es King chiri. <risa> no, Ya atrofella, si pues la gente nos apoya y quiere pues es así yo estuve, eh, por, por cierto yo estuve transmitiendo en vivo el concierto tuyo anoche por aquí por alto Calirio radio show ya tú sabes bastante uh -huh. gente así que de verdad de verdad tienen que la gente que esté en orlando hoy gente llomo no sabes el, el nombre del club donde te va a estar presentando en orlando hoy? no no no no no no no no no no no no no no no no no no no el nombre así, así, porque no no no Tranquilo, tranquilo, que antes que se acabe el show, yo voy a averiguar el nombre y yo lo voy a decir, porque allá yo tengo, ya tú sabes, a DJ Terri J. Ten, tengo un montón de gente trabajando allá, olvídese, tranquilo, que yo lo voy a averiguar, este, el nombre del club, así que, Yomo todavía, y para el público que esté escuchando, todavía el disco de Yomo está a la venta, ya tú sabes, Y.O.M.O., -o. oye, Yomo, ve acá, el único disco que yo he visto, en ese, en ese precio tan barato, ¿el por qué es? ¿Una estrategia o qué pasó ahí? Bueno, es muy sencillo. Nosotros somos una compañía independiente, muy independiente. Y yo y el caballero Gerardo Pechari somos socios, no contamos con ninguna... Eh, de... Una, una grande, una nacional grande. Ajá, nosotros estamos haciéndolo nosotros como se hacía antes, ¿te acuerdas? Exacto. Nosotros mismos hacemos los pedidos, que vamos a la tienda, tenemos la dicha de que ahora el de iTunes y todo eso, ¿me entiendes? El que nos ayuda, estoy charteando los Bibbons. Yo no sé mucho eso de charteadera ni nada, pero yo sé que es bien raro un artista independiente que esté los Bibbons. Y yo estoy vendiendo solamente físico en Puerto Rico, que ni siquiera se en de, para de Puerto Rico lo que se vende digital. sobre el digital estamos vendiendo bastante, ¿me entiendes? Y es y, y, como te digo, a mí en verdad eso, los discos de música la gente no va a escuchar. A mí lo que me encanta es como ayer, si tuviste con el público y yo, y tú viste que había estos muchachos que estaban con su novia y el tipo, se veía que era como un, un tipo de eso pero medio, vi y ese y hasta me estaba secando el sudor porque la gente no importa, la gente sí, que, que lo vive y, y yo sé que tan contento de verlo ahí arriba, yo me vende sus caras, y todo y todo, no mano, es solo estoy tío hoy, yo soy un tipo así, a mí me gustó si yo soy de ustedes, me. Así que ya tú sabes que tienen que estar pendientes y tienen que estar pendientes al show de Yomo. Yo doy fe de eso, ya tú sabes. Yomo se entrega 100% en el show. Es lo mismo que se quita la camisa, que el hombre, ya tú sabes, coge ese micrófono, el stand y se lo pasa a todo el mundo para que todo el mundo cante las canciones, que la, que la haga coro con él. No. Este, olvídense, este, de verdad, de verdad que el hombre es un, un, un showman y de verdad que ustedes tienen que darse cita esta noche, que ya me invito antes de terminar el show les voy a estar diciendo el club donde va a estar White Emo. Oye, Yomo, antes de terminar. Este, aquí me están preguntando, me están haciendo un montón de preguntas en el chat, que cuando vas para Chile, que cuando vas para aquí, que cuando vas para allá. Este, pero antes de terminar, eh, algo que venga por ahí, ya tú sabes, eh, otro, otra canción para pa un varios arti. Por ahí, mira, eh. estoy trabajando, y yo tengo ahora mismo la práctica. Estoy trabajando una cuestión que son, este, este, en mi casa tengo un estudio, estamos improvisando muchas canciones todos los días, estamos haciendo. Vengo con una, un disco para ustedes, para, para, para la gente de internet, de internet, todo eso. Esta gente que, que está por ahí por internet, vengo con un mix, pero un mix 6 eh, bien diferente, un mix eh, improvisado las canciones, ¿me entiendes? Pero hay a de que nunca está algo así, estamos, eh, ahora mismo la compañía y yo estamos sentados viendo en qué momento lo tiramos. Tenemos ya como 18 canciones que son hip hop, cosas que yo siento que quiero que la. De, de, oye yo te voy a decir una cosa, deberías sentirte así porque para el primer disco y antes de tú sacar este disco, ya tú estabas viajando el mundo, deberías sentirte, ya tú sabes un odio Ricky Martin. No, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> lo que pasa es que tú Oye, dos preguntas para terminar, Yomo. No. En la última entrevista que hicimos, me dijiste pues, que ya las cosas con Coscuyuela se habían arreglado y que podría ser que tú sabes que estabas bregando para hacer un tema con él. Lamentablemente, pues no lo escuchamos en este disco. Este, ¿Todavía están en planes de hacer un tema junto tú y Coscuyuela. Sí, mano, pero acuérdate, todos estos son estrategias que estamos haciendo con Carmita. Él está trabajando en su disco ahora mismo. Cosculluela y este servidor, que de conocen desde hace... Y agregamos pues porque antes decíamos tú por tu lado, yo por el mío y después vamos a tomar el control de esto después nos juntamos, hacemos cosas. Y llevamos la música porque la llevamos de corazón y en verdad ahora mismo se nos está dando porque concursa por un lado y tú por el otro, pero nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Eso es así. Porque pronto vienen muchas cosas, oye, a mí, yo vengo con Arcángel, quiero trabajar, ¿entiendes? Porque yo no puedo... la gente comete errores, perdiendo, y perdonar, y, y hacerlo por el público, ¿me entiendes? Yo no soy, sabe que la gente por ahí se dado cuenta que yo no soy un artista común y corriente. No, y que te voy a decir no, una no, cosa, yo me di cuenta de eso anoche, porque anoche había alguien grabando con una cámara, y tú dijiste, ok, tú el de la cámara para YouTube, y te dirigiste a Don Omar, ¿qué es lo que hay ahí, oh. ojo? sí, pero lo que le dije es que lo y todo, ¿verdad? Exacto, exacto. Le estuve, le estuve, le estuve tirando un tiempo a nosotros días que cojamos, claro, y pedí por él, ¿me entiendes? Lo que yo quiero es que ya el hombre se me vaya del viaje, él sigue siga porque tiene mucho talento, ¿me entiendes? Entonces, me tiró a mi a yo no le puedo tirar porque yo me arrodillé ante mi isla, ¿me entiende? Y yo soy un hombre palabra, entonces, pero que también, vamos. ¿no? Y que, que, eso es lo que estaba diciendo, enfócate y no te metas conmigo porque yo soy un de hermano de los mar, tú todavía no has brincado, dale los dades, hermano, ¿me entiendes? Ya yo ni que dejé de estar todo el peso y fue improvisar. La canción que me tiraste, eso no lo he hizo ni de él, ¿te lo pero Porque yo estoy para lo mío y ya yo no lo necesito, él siempre me ha tirado, que si eso... eso es así para la porque cuánta gente no le gustaría hacerlo a todos unidos eso es así con Yankee arriba con Yankee por ahora está peleando con Will C. arriba con este le tira así, ¿me entiendes? Eres, eres, eres como que el, el, el, el muchachito la sociedad, el género ahora mismito no está para estar en guerra porque estamos pasando, pues ya tú sabes, por una por una de las bajas de nosotros de género y en este mismito no estamos entonces pues para para pa estar en guerra uno con otro, pero pues ya tú sabes así es el género <risa> oh, dímelo, dímelo, dímelo, llamo a que es Exacto, cada loco con su tema, es verdad, como tú dices. Así que, de verdad, yo yo voy a hacer todo lo posible hoy por llegarle también a Orlando, para estar a ustedes compartiendo. Pero hoy sí que me voy VIP, hoy nos vamos para abajo, Así que... Bueno, pues, hoy nos vamos, escucha, hoy nos vamos VIP para trabajo con trabajo que La casa dicen que le gusta el caco. Yo como yo te la más y ya me la saco. La gente dice pa' que yo le meto bien de Ay, no lo decimos porque estamos aquí en vivo. Papa, tú sabes que que yo vivo. Ya yo, yo tengo tanta habilidad que ni lo escribo. Yo cierro los ojos, papi, y solamente lo tiro prometo. Yo nunca me quito, me quito todo de mi nombre. Hombre, pa' que siempre tiene mucha hambre. Como te abejo un en enjambre, ten cuidado pa' que cuando te cogen un rincón. Ja, hombre. Uy, ya tú sabes, ese guay. Sí. Es Y.O. Oh, emo, ya tú sabes, el perro sato, Yomo, oye, Yomo, te voy a dar las gracias por estar aquí una vez más en Alto Cali, el video show, y bueno, despídete con la canción, ya tú sabes, que ha hecho, bueno, fuimos a Puerto Rico, llegué la semana pasada y le escuché hasta en una funeraria, yo no sé cómo diablos ponen hasta en una funeraria, la canción de <ríe> descarada. ahora los entierran, pero los <ríe> entierran no los, los con descarada. ese es así, ese es así, así que ya tú sabes, te doy todas las gracias, bendiciones, mi hermano, ya tú sabes, éxito, este, estamos aquí también en Telemundo, ya yo hablé con Peyo, con tu gente, así que despide por aquí Descará por Alto Calido Radio Show. Ok, nada, estamos, estamos haciendo historia, estamos haciendo lo que hay que hacer, esta es la canción que hasta encierran a la gente con esta canción, esta es la canción que es el milagro de la tarde de este fe. Para ustedes, tú le hables, tú le hables descará, yo voca blanco, de caer.